Cuentos de hadas españoles La gallinita roja Había una vez una granja En la que los animales no tenían comida Tenían mucha hambre Y decidieron cocinar La gallinita roja encontró unas semillas de trigo Y fue corriendo a decírselo a sus amigos. Podrían ayudarle a plantar la semilla. ¿Quién me ayuda a plantar? Vaca, ¿me ayudas a plantar estas semillas? No cuentes conmigo. ¡No cuentes conmigo! ¡Hace mucho calor para trabajar! Cerdo, ¿me ayudas a plantar estas semillas? No cuentes conmigo. ¡No cuentes conmigo! ¡Hace mucho calor para trabajar! ¿Me ayudas a plantar estas semillas? No cuentes conmigo, no cuentes conmigo. Hace mucho calor para trabajar. Vale, entonces las plantaré yo sola. La gallinita roja plantó las semillas ella sola. Pasaron varios días de calor. ...y lluvia. La gallinita roja decidió quitar las malas hierbas. ¿Quién me ayudará a quitar las malas hierbas? Vaca, ¿me ayudas a quitar las malas hierbas? No cuentes conmigo, no cuentes conmigo. Hace un día muy bueno para trabajar... ¿Me ayudas a quitar las malas hierbas del jardín? ¡No cuentes conmigo! ¡No cuentes conmigo! ¡Hace un día muy bueno para trabajar! Oye, perro, ¿me ayudas a quitar las malas hierbas del jardín? ¡No cuentes conmigo! ¡No cuentes conmigo! ¡Hace un día muy bueno para trabajar! Está ¿Entonces bien. Entonces lo haré yo. Y la gallinita roja quitó las malas hierbas y cuidó el huerto ella sola Pasaron las semanas y el sol fue madurando el trigo hasta que estuvo listo para la cosecha El trigo había crecido fuerte y alto Y la gallinita roja decidió pedir ayuda a sus amigos para trillar el trigo Vaca ¿Me ayudas a trillar el trigo? No cuentes conmigo ¡No cuentes conmigo! Hoy quiero descansar en mi granero Cerdo ¿Me ayudas a trillar el trigo? No cuentes conmigo ¡No cuentes conmigo! Hoy quiero revolcarme en el lodo Perro ¿Me ayudas a trillar el trigo? No cuentes conmigo No cuentes conmigo, hoy quiero buscar mi hueso en la caseta Vale, entonces lo haré yo sola Nadie ayudó a la gallinita roja y una vez más tuvo que hacerlo ella sola Así que trilló el trigo Cuando acabó, le pidió a sus amigos que le ayudaran a moler el trigo para hacer harina. ¿Quién quiere ayudarme a moler el trigo? Vaca, ¿me ayudas a moler el trigo para hacer harina? No cuentes conmigo, no cuentes conmigo. ¡Es la hora de ir a ordeñarme! Cerdo, ¿me ayudas a moler el trigo para hacer harina? No cuentes conmigo, no cuentes conmigo. ¡Casi es la hora de ir a cenar! ¡Perro! ¿Me ayudas a moler el trigo para hacer harina? ¡No cuentes conmigo! ¡No cuentes conmigo! ¡Ya casi es la hora de ir a cenar! ¡Muy bien! ¡Entonces lo haré yo! Y la gallinita roja molió el trigo para convertirlo en harina ella sola. La gallinita roja decidió hacer pan con la harina Y quiso darle a sus amigos otra oportunidad para ayudarla ¿Quién me ayuda a hacer pan con la harina? Vaca, ¿me ayudas a hacer pan con la harina? ¡No cuentes conmigo! ¡No cuentes conmigo! ¡No sé cómo se hace el pan! Cerdo, ¿me ayudas a hacer pan con la harina? ¡No cuentes conmigo!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 Ella sola. Cuando estaba listo, lo sacó para que enfriara. Sin darse cuenta, llegó la hora de cortar y comerse el pan. Miró a su alrededor y no vio a nadie. ¡Mmm! Me pregunto quién me ayudará a comer este pan. ¡Yo! ¡Y ya! ¡Y ya! No, de eso nada. Yo he hecho todo el trabajo y me llevaré la recompensa. Este pan.